Eh, sí, hoy como anunciamos hoy a la mañana y por eso estábamos llamando ahora nosotros para precisar un poco a, a las personas que están esperando la escritura eh, el primer paso es eh, que ya vinieron de La Plata dos equipos de, equipos de agrimensores para empezar a hacer los planos en aquellos barrios que les falta el plano que sin el plano obviamente que no podemos hacer la escritura eh, esos equipos hoy ya hicimos un relevamiento por tres barrios de, del casco urbano que son el de 48 viviendas el Procasa 1 y el Wocra. Eh, ya terminaron con el 48 viviendas y mañana a la mañana van a ser el Pro Casa 1 y el Barrio Uocra. Esto lo decimos para que la gente sepa porque van a ir, va a ir uno de los equipos, va a bajar con, con, con todos los aparatos y en algunos casos piden entrar a las viviendas para medir o, o ver si hay alguna reforma y ese tipo de cuestiones. Eh, al mismo tiempo, va a estar yendo otro equipo de agrimensores, conjuntamente con la subsecretaria de regularización dominial del municipio, que es el Estemarante, y con los delegados de cada localidad. Uno va a ir para Hinojo, en el cual les van a relevar también los barrios Fonavi, La Ermita, Almirante Brom y Acupo 2, Y luego eh, van a ir a Sierra Chica, también con el, con el delegado, para ver los barrios Fonavi, Acupo y Plan Federal de Sierra Chica. Eh, ¿Todo eso mañana? Eso, todo eso mañana. Eh, los van a relevar primero a los siete barrios, el, el, el segundo equipo va a ir a los siete barrios de Hinojo y Sierra Chica y empezarán por el que crean que va a ser más difícil y que les lleve más tiempo y es probable que terminen eh, pueden llegar a terminar casi la totalidad. Uh -huh. Eso lo, lo vamos a informar mañana porque el, doming, el domingo siguen, el domingo van a ir a Loma Negra para el barrio 25 de Mayo y a Sierra fallas para ver los barrios Fonavi y Químicos. Uh -huh. En las localidades van con los delegados. Eh, van con los delegados, sí. Bien. En el caso de Loma Negra, creo que no va a estar la delegada. Y en Sierra Valla, sí, van a ir con, con la delegada también. ¿Y en los barrios de la ciudad? En los barrios de la ciudad, eh, hoy fuimos fui yo y también fue Celeste Amarante. y mañana creo que van a ir solos los eh, los agrimensores. Pero la gente ya está avisada, ya charlamos con algunos de los vecinos, con los comercios del barrio, para para que supieran que, que esto iba a suceder, y hoy no tuvieron ningún inconveniente en 48 viviendas, lo pudieron terminar rápidamente. A ver eh, si se me escapó alguno acá, tenemos un eh, mensaje que nos preguntaban, Cristian, ¿de qué barrio era? Que nos preguntaban si, cuándo iban. Por el barrio de trabajadores. Los trabajadores no lo tenemos ahora para hacer el, el plano, eso quiere decir que los planos están en condiciones, Y eso es lo que estabas diciendo recién, es la segunda etapa de este proceso de escrituración. Los, estos planos que estamos haciendo es porque no los tienen. ¿no? No, no, eh, luego de eso vamos a hacer seguramente en la segunda semana o tercera semana de septiembre, si no hay ningún inconveniente, un censo, que ahí sí los censos van a ser en todos los barrios que hay que, hay que escriturar. que en ese caso también nos vamos a reunir antes del censo con con los representantes de los barrios, con los delegados en el caso de las localidades y con funcionarios municipales para explicarle a la gente qué documentación tiene que tener y cómo va a ser todo el proceso porque ahí ya se requiere documentos, el, una declaración jurada del grupo familiar, pero eso lo vamos, no lo no lo, lo informamos ahora porque no hace falta, y queremos después informarlo personalmente para que, para que no haya dudas. Uh -huh. Director, ¿siempre los barrios se construyen sin planos? o cómo es, por qué no tienen planos. Los barrios tienen distintos planos, yo soy abogado, esto no soy especialista en, en planos, pero tienen por un lado los planos de subdivisión, que son cuando, cuando por ejemplo una manzana que era rural se pasa a la planta urbana y después de una chacra rural se hacen las diferentes parcelas, se ceden las calles y demás... Eh, después están los planos de obra, que eso siempre, los planos de obra siempre están porque si no, no se podría aprobar, que tienen una aprobación por parte del Instituto, del instituto de la Vivienda para poder financiarlos y en el caso también por todos los municipios para poder habilitar la obra. Eh, los planos de subdivisión suelen estar y generalmente se hacen, en algunos casos puede ser que no se hayan hecho. Pero a vez, además, una vez hecho el plano de subdivisión, terminada la obra, hay que hacer la implantación de, de la obra dentro de, de, dentro de la parcela de cada uno, ¿no? Y hay otra serie de planchetas catastrales y cédulas catastrales que, que hacen los agrimensores que, en muchos casos, y esta es la deuda que hoy estábamos comentando, muchas veces son las mismas entidades que no cumplen con esta obligación que tienen... Y también, digamos, hay que decirlo, el Estado que no cumple con, con requerirlo, no ha cumplido en tiempo con requerirlos, y entre una cosa y otra ha llevado que, a esta situación que hay barrios que hay 1.500 viviendas, estimamos, en la barria sin escritura, y hay barrios de 10, 15, 20 años que no tienen las escrituras. Lo último que le pregunto, entonces, es que al, al tener que hacer los planos, acá van a, in, a incluir eh, aquella piecita que le añadieron, aquel galponcito que hicieron o no? Sí, seguramente. El decreto que sacó el gobernador para poder agilizar para poder agilizar todo el proceso de aprobación de los planos, que es muy muy complejo y engorroso, porque hay competencias municipales y provinciales y diferentes organismos. En algunos casos prevé que se haga la la, la implantación del proyecto original y que las que algunas Eh, modificaciones posteriores que no se hagan y que se hagan en forma posterior para poder agilizar la escritura. Uh -huh. eh, igual, esto en el caso queda, digamos, hay un amplio margen de, de criterio del de agrimensor que, que, que escapan mis conocimientos. Que, que muchas veces, eh, si no son grandes modificaciones, generalmente las, las, hacen, las, las implantan también para evitarle después al vecino costos posteriores que sería contratar un agrimensor por ellos mismos, ¿no? Porque en este caso, la, obviamente que los costos de, de estas escrituras los asume la provincia, ¿no es cierto? Claro, ah, es como la provincia va. va a permitir construcciones no declaradas entonces eh, no, en realidad si, si ya está hecho hay que regularizar hay que regularizarlo ¿no? porque claro. si no no permitir una construcción que, que ya está hecha implicaría eh, no sé, la, la, la, la, la solución entonces sería por ahí eh, ordenar la destrucción cosa que sería una cosa totalmente irrazonable uh -huh. entonces si está y no se hizo en su momento bueno, se declara como como siempre se, se hace en todas las las la obras incluso las privadas que no han sido hechas en barrios municipales ¿no? bien eh, José Gervasio eh, agradecemos eh, que hayas eh, utilizado este medio para informar y por supuesto que te lo ofrecemos para continuar en cualquier ocasión que necesites hacerles saber a los vecinos bueno muchas gracias sí, por acá eh, les agradecemos también porque bueno queremos llevar, esto requiere mucho contacto con la gente entonces necesitamos que, que ustedes permanentemente nos nos nos ofrezcan este canal de información no es cierto a disposición gracias bueno, muchas gracias el director provincial de la unidad de auditoría interna José Gervasio González Hueso